The ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poems scroll upon the front of page. <laughs>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 There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles <laughs> The patrons and the actors draw a salter if the show is through <laughs> The looks looks await the cue, the deplosive mash of Marshall's smiles At last in 1998's show, the Todd song no one ever sings The curfew grows fine, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strangled by his rings Sí, buenas noches a toda la gente Buenas noches a todos los sintientes que estáis ahora mismo sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada Nubeu o a través de la nueva emisión en digital en el www.radiocuca.org.org la radio de un queso de un kilo que está al borde de los orgasmo Yo vos pescancíastis ¿eh? de, de, que, de que la sintonía La sintonía de Anedonia ¿eh? El disviso los cabaret Sonaba en mono ¿eh? Sonaba en mono Como la como la semana pasada Y una cosa rara ¿por Porque porque la, la música suena en mono Pero después yo falo y suena bien Misterios que seguramente Tienen que ver con los Con los canales y con las historias Y la música de fondo La música de fondo y, y muy raro, porque suena suena en estéreo, pero suena más por un lado que por el otro. Venga, vaya movides más, más rares Entonces, bueno, después cuando cuando ponga, sí, que me dé por poner de algún cantar o de cierre o la de mi madre, volverá a sonar en mono. Oye, pues, pues no va a ser nada, ¿no? Supongo que, que a vosotros os dé exactamente igual que que te a mono, que te a en estéreo, que te a... a ver, pues preocupame a mí, ¿eh? a mí en tu caso, que fuego el programa con auriculares, y oye, tener un auricular en cada oreja, y que nada no más suene, el de una oreja, jode bastante, ¿eh? Jode bastante. Pero bueno, oye, ya lo que hay, ¿eh? Que quieres hacer radio, te aguantas. Que quieres hacerla bien, que furrule toda la primera y tal. oye, vas por una radio comercial es que tienen muchos millones porque ganan muchos perros con la publicidad y tal, vale, pues entonces seguramente hay todo furle todo furle bien, pero si quieres hacer radio libre sin que nadie te diga lo que tienes que decir o dejar de decir ¿eh? si quieres hacer radio en una radio pequeñina y prestosina como ya Radio Cuca como 40.000 más que hay por ahí como los nuestros hermanos de Radio Crash en Xixón o los de onda expansiva que están para Purgos, o los de Radio Malva que están para Valencia o, o bueno, mil más, bueno, pues entonces jódete y aguanta, aguanta con lo que hay ¿eh? Facer radio libre viene a ser, ¿facer radio comercial? como lo que lleva un, un pelegrín, ¿eh? un pelegrín no un turista, eh, había un dicho que se decía mucho, bueno, se supongo que se seguirá diciendo en el camino que era que, llera, que eh, el turista, exige el pelegrín, agradez Pues bueno, eso, yo lo mismo. El locutor de radio comercial, radio pública, radio tal, pues a lo mayor también es ese. el locutor de radio libre, agradece lo que hay y, hostia, y gracias a, a, al montón de compañeros y colegiáceos que hacen que esto siga funcionando. Eh, ¿Conocéis, suena vos un...? ...un juego... ¿eh? ...un juego de... ...bueno, antaño de tablero... ...y podría decir que... <coughs> ...hasta allí de... ...del internet... ¿eh? ...bueno, del internet... ...sí, bueno, del internet... ...porque... yo ...suegos les, les partía a través del internet... ...suenamos un juego que se llama... Eh, ...Risk... ¿Mm? Eh, ...bueno, yo la verdad que cuando estaba... ...estaba en la escuela... Eh, bueno, pues de aquella, eh, al amigo mío, tenía tenía el RISC. El RISC es un juego, el tablero, eh, que el tablero lo que falle, bueno, eh, se me llama un mapa mundi Un mapamundi en el que todos los territorios, el, todas las tierras del planeta, están divididas en una serie de, de porciones de territorios, que tan dividiese... es en <ríe> un ...no ¿eh? vayas a pensar que, que tan por por estados ni, ni por etnias ni no no tan tan como <coughs> como buenamente dio la gana el que hizo el juego bueno está dividido no sé ni siquiera cuántos son podría contarlos ¿eh? cuántos territorios son pero bueno la cuestión ya es que el mundo está dividido en esos territorios y y bueno pues los, los jugadores ¿Eh? Es personas que jueguen pueden ir de 2 de, de hasta 6, hasta me parece que más de 6 no, nunca se pudo. Pueden ir de dos hasta seis y, y van repartiéndose. Vense ¿no? ya al azar o, o bien ya porque van escogiendo por turnos los, los territorios. En cada uno de los territorios, ¿eh? pues cada jugador asitia una serie de, de fiches que, bueno, que según la. la épica y la narrativa del juego representen tropes ¿eh? representen tropes porque precisamente lo que a lo que se supone que hay un enfrentamiento entre tantos ejércitos como jugadores jugadores aiga un enfrentamiento para pa dominar el mundo ¿eh? el mundo entero hay que dominar el mundo entero entonces bueno pues cada una de esas de esas fiches pues representa a lo que sería un, un bueno pues vamos a decir un, un regimiento eh. no más vamos a decir un soldado por puta mierda eh. entonces cuatro soldados eh, ¿no, no, eh, para para ocupar todo yo qué sé pues hay un territorio que si no si no me <cugen> me, me escasezo eh, bien yeah. más o menos toda la península ibérica y toda la Francia pues si tienen que entre cuatro soldados ocupar todo eso nah, eh, como que como que no no vamos a decir que regimientos ¿eh? vamos a decir que cada ficha representa un regimiento más grande o más pequeño ¿eh? no sé el que sepa de <coughs> moviles militares sabrá cuánto si si tiene que haber un número fichu de soldados para formar un regimiento Que después, oye, pues igual me viene, vamos a ser un regimiento grande o pequeño, un regimiento tiene que ser de tantos y tantos. Y como cuando decía <ríe> aquella periodista que dijo un día, eh, y otro tema, joder, ¿qué pasa? ¿No estáis acostumbrados a que cambie de tema? ¿Eh? Vale, pues, hacéis el favor, ¿eh? estáis ahí, calladinos y sentí el programa si queréis, y si no lo queréis sentir, marcháis y ponéis la tele o, o otra emisora o lo que os pues, dé la gana. bueno Que decía yo, que era como aquella periodista, hay muchos años, que estaba, estaba entrevistando a un paisanín en la tele y tal, y dijo el paisanín, me puede un soneto que preparé para esta intervención». Y dijo ella, «Bueno, vale, pero que sea pequeñín, que sea cortín, soneto ni corto ni, ni, ni largo, soneto, puto soneto, joder». Creo que eran catorce versos y todos con la misma métrica. Bueno, a ver, que no puede ser grande ni pequeño. Pues a lo mejor un regimiento tampoco puede ser ni grande ni, ni pequeño. ¿eh? pues Igual Tiene que ser Tiene que ser Un, un número eh, Un número concreto de, de, de soldados No tengo ni puta idea Ni me interesa Vamos a ver eh, Si me interesara Pues pondría en internet Buscaría regimiento Entonces yo diría pues, ¿Y qué no me interesa? Entonces tampoco voy a perder el tiempo En hacer en la búsqueda Cuando no me interesa ¿Eh? Entendéisme perfectamente no Si me interesara Buscaba Como no me interesa No lo busco Bueno ...seguimos hablando del... ...del y del risk. Mm. ...pues la cuestión es a que... ...que el suguín pues... Semilla una guerra mundial... ...vamos a decirlo así... semilla una guerra mundial... ...y es muy sencillo... ...y es muy sencillo... ...hay... Ah, ...bueno pues hay otros... ...muchos juegos... Um, ...que más o menos... Eh, ...básense en lo mismo... pero que son mucho más complicados, que sé yo, civilización y estas cosas que, oye, pues ya tienen un nivel de complejidad, pues importante, pero el objetivo final también es yeah, dominar el mundo. Cosa curiosa, cosa curiosa, porque bueno, esta es la, la primera reflexión que a mí me mete me hacer esta noche. pescancieme de que la metáfora militar usase. Usa ese pató. Usanlas los promilitares y los antimilitares. hay juegos de, de niños hay que, eh, bueno, pues que sean, que son juegos de guerra? A los niños, presta yo jugar con, con espadas de, de plástico, o presta yo jugar con, con pistoles de, de juguete, o, o bueno, o, o, o juegos como este, que, que se mellen... se millen guerres y se millen batallas, pues, pues, hundir la flota. <ríe> ya me dirás, hundir la flota. Ya no digamos juegos de, de ordenador. Yo por ejemplo en un yquetea muy puesto ¿eh? en lo que en lo que son los los juegos de, de ordenador, los videojuegos de, de hoy en día, pero bueno, eh, más o menos por ver anuncios y ver amigos que los, que los usen, que son aficionados. ...pero yo que sé... ...eso del Call of Duty... ...que y el... ...bueno, juego de guerra... ...y en la Segunda Guerra Mundial... ...y la verdad que yo... ...mucha gente que... ...que veo... ...y que sé que juegue ...que haya aficionado a esas cosas... ...son la cosa más... ...más pacífica del mundo... ...no, no son para nada... ...militaristes... ...pero no sé... cómo que hay esa... ...esa épica... ...como que parece... ...hay una veneración... ...de la fuerza... ...de la fuerza bruta... y es curioso y es curioso porque ya os digo llega en todo en todo no sé en, en, en todo el último objetivo parece o el último deseo parece que, que sería el poder masacrar al, al enemigo poder masacrar a los que piensen de otra manera mismamente mira, ahí en en política qué sé yo no vamos a vamos a hundir ni siquiera más para allá de esta de esta radio Si pudisteis sentir el, el último el último programa de, de anávesis, pues Mi amigo Anabásico eh, dedicó a la lucha armada en México. ¿Lucha armada? Qué cosa tan... ¿Eh? Que sí, eh, pues, cuidadín, que sea necesaria, eh, que, que sea autodefensa... No digo que no, no digo que no, pero digo que no me deje de, de ser triste. Sí, a ver... Pero y, y es, verdad, y es verdad, curiosamente, que eh, el Homo sapiens y la mullia sapien, ¿eh? por más que, que tengamos evolucionado y tal, seguimos teniendo como último recurso la fuerza bruta. Eh, pues podemos intentar, eh, yo qué sé, pues la, la más de la gente, eh, pues demócrata. o no o y demócrata pero sí que considera que el, la forma de organización y el estado o bueno sí, vamos a poner los demócratas porque además la gente demócrata bueno pues piensa que la, la manera de organización adecuada y eh, bueno pues que existan una serie de del gays seguramente pues una ley suprema que sería una constitución de la que manen otra serie de, de leyes, una organización eh, que ellos dicen civilizada y pacífica sí, civilizada y pacífica pero que está impuesta por la fuerza bruta, al final porque podéis decirme, no, no, la fuerza bruta no, pues que si les yeyes, que si les multes, que si les penes sí, sí, sí, pero al final si todo eso no furrula Y era fuerza bruta la que se aplica. Eh, los últimos que tienen que aplicar la, la, la, la, la ley son maderos y similar. Gente armado, con armas que sirven para matar. Hombre, vale, sí, podéis decir, joder, no, la mayoría de los maderos no matan a nadie. Bueno, me vale, pero tienen una pistola que sirve para matar. En última instancia, valdría para matar. ¿Qué sé yo? Si una persona, por ejemplo... Un delito muy... Bueno, no sé, muy poca cosa... Yo qué sé, pues uno que... o Bueno, no, o no muy poca cosa... Venga, vamos a poner un, un delito... Un delito grave... Un delito grave que lle... Eh, yo qué sé, pues... Malversar un montón de millones... A una moneda más un delito... de Que, que me digáis que hago la puta que lo parió. Vale, vamos a poner que al malversador en cuestión... Eh, bueno, pues como... Pues, Si fuera un Estado, yo que sé, de otra manera, más bruto tal, a lo mejor sencillamente dicen si y pega yo una paliza o pegamen un tiro. ¿Mm? No, este, como yo, un Estado democrático y tal, lo que hacen es, bueno, píllenlo y conforme a les, les lléis, y conforme a les, mes, mes, les llegues, entienden que hay una serie de, de fechos delictivos que tan, que tan probados Y entonces, bueno, pues condenganlo a, a la cárcel, no, porque en, los, en las democracias no se llaman cárceles, ¿eh? se llaman centros penitenciarios. Eh, no lo condenen a, a cerrarlo en la cárcel, condenenlo a, a internamiento en un centro penitenciario. <risa> A privación de libertad, bueno, esas cosas, ¿eh? sí, hombre, que son demócratas, soy los demócratas, joder, falen de, de esta manera, o oh, pero bueno, vamos a poner que el paisano en cuestión es, ah, no, no, paso, no no me mola a mí eso, entonces, no, no voy a decir, no, pasando, pasando, y claro, dirá y el suezo oiga, mira, a ver que yo soy un suez, ¿eh? tengo una serie de poderes concedidos. en pel estado en virtud de, de unas oposiciones que saqué y de unos estudios que fiz y, y yo con dergolgo a, a ir para pa la cárcel ¿eh? y dice el otro que no, no que yo no quiero ir para la cárcel que pasa, hombre, no, no voy entonces, bueno, pues dirá el suez ¿eh? dirá, bueno, pues no sé, señores policías, gárrenme a este paísano, eh y llévenmelo para la cárcel entonces irán los policías ¿Eh? agarrará a lo, y él a lo mejor pues remángase y dice, que no, joder suéltame, uy joder, hostia, vas tú a remangarme a mí, y entonces claro, pues el policía vuelve a agarrarlo, y él vuelve a soltarse que no, joder, hostia, que no voy me cago en la mar, pues claro que fará al final los policías, pues bueno, pegará en y unos toletazos o... o lo que sea en otros estados pues a lo mejor no se pistoles eléctricas, teasers o tasers o como coño se diga y bueno, pues que al final usarán la fuerza bruta para imponer la sol y, y bueno, pues al final sí, y la, y la fuerza bruta no sé si eso será de algo que tenemos calado en, en, no sé, en, en nosotros está calado, está calado eso en el Homo Sapiens y en la Muldier Sapiens no lo sé Mira, y ahí hay poco tiempo, mmm, por una conversación tocante a, a otro tema, al corte mes, de que hay bien daños, que era un artículo mmm, que falaba de, de la teoría de, de María Jimbutas. Una, no me acuerdo ahora si ella era antropóloga o, o arqueóloga, no me acuerdo, tendría que, tendría que mirarlo. Eso sí me interesa y eso sí lo voy a mirar. ¿eh? no como los del regimiento que no me interesaban a mierda y entonces no miro, pero ¿a qué se dedicaba María Jimbutas? sí que, sí que me apetece bueno, fuera arqueóloga fuera, <coughs> o fuera antropóloga no, arqueóloga bueno, mierda, no sé, sí, arqueóloga sí, porque además el tema del que, del que voy a hablar, que en el artículo tenía que ver más con la arqueología que con alguna otra ciencia bueno, pues la tal Jimbutas eh, arqueóloga Bueno, sí, arqueóloga. Arqueóloga, acordar por consenso que ya era arqueóloga. Eh, lituana... Esto es no unió por consenso y era lituana de verdad. Hombre, vale, mierda, ahora resultará que estaba nacionalizada en Estados Unidos. Yo qué sé, joder. ¿Importa eso para lo que voy a contar? Bueno, vosotros no sabéis... Bueno, igual si sí sabéis lo que voy a contar, porque si sí conocéis a, a María Jimbutas. Bueno, pues la María Jimbutas... Eh, en el ese trabajo arqueológico porque decidimos por consenso acordados los que ya era arqueóloga en ese trabajo arqueológico descubrió bueno pues una, una serie de, de restos que curiosamente bueno pues dibujaban una civilización en la que unos poblados no había murallas defensivas eh, los restos arqueológicos eh, no había armes eh, Tal parecía los restos de una de una gran sociedad na que grande a nivel de toda Europa, me parece que eran los estudios de de la mujer esta. También tendría que repasarlo y también lo voy a repasar. Uy, que esto me interesa, me. Coñe, ya me pondré. Bueno, pues eso. Que Falaven parecía que que dibujaban una sociedad na que no existía la la violencia. en la que la violencia no llega la fuerza bruta eh, no llega una herramienta una forma de actuación una y lleguen supuestamente eh, hominísimulieres sapiens mucho menos evolucionados que nosotros bueno no vamos a usar la palabra evolucionados vamos a decir sencillamente mucho más mucho más antiguos luego puede ser que llegó una invasión de de otro de otro grupo humano Que, pues, que todo lo contrario, que sí que, que, sí, que usaba la, la violencia y la fuerza bruta, y si debía si ser facilísimo invadir a esta gente que no la que no lo usaba. Pero, pero ¿qué será? Que, que la nuestra sociedad actual, heredera de, de esos mismos que, que, que conquistaron y que acabaron con aquella otra sociedad bueno, supuestamente matriarcal, eh, dicen de algunas interpretaciones o tal, que las mujeres que son menos violentas, sí, parece que sí, pero hay, hay les que también son para echar de comer aparte, qué sé yo, bueno, historias. La, la cuestión ya que parece ser que sería perfectamente posible vivir en necesidad de, de la fuerza, sin necesidad de que los nuevos juegos de niños como por ejemplo el RISC mmm, impliquen una metáfora militar impliquen una metáfora de, de violencia a ver mmm, no deja de ser un poqueñín lo que yo digo muchas veces cuando falo de, de ese egoísmo mmm, egoísmo extremo egoísmo que yo considero positivo, yo, si ya sabéis de sobra que defiendo el, el individualismo, el individualismo absoluto, ¿eh? no un individualismo a es como este, que, que del que falen todo el día, ah, la sociedad actual, que individualista, mira por uno más, bueno, pues eso, ¿y? los individuos que son individualistas, mirando para ellos nada más, entonces que, que no saben de qué va esto, <risa> no son individualistas de, de verdad, el individualismo, necesariamente implica la necesidad de que todos los demás tengan igual de bien que estás tú para estar seguro ¿eh? y para saber que cualquier otro nunca te va a hacer daño no vas, de, de eh, vas a tener falta de defenderte, no vas a tener falta de usar armas no vas a tener falta de levantar mm, morías defensivas alrededor de la tu casa no vas a hacer falta porque igual que tú sabes que, que los demás eh, no, no tienes que hacer ellos ningún daño porque, porque, porque de esa manera vas a conseguir que no te lo ofregan ellos a ti, que no quieran hacer ellos a ti. Los demás en principio, joder, se supone que, que van a hacer exactamente igual que tú, que también entienden que no, que no tienen que dañarte para no ser ellos mismos dañados. diréis, oh, anedónico, eso ya es muy utópico, llevábamos los llevamos 13 años, bueno, y qué, yo ya veis, sigo, sigo en el, ¿eh?, sigo mis 13, 13 años después, por cierto, oye, que, ay, que debí cumplir el, debí, el programa este que cumplió 13 años el mes pasado, no, Omar, y yo no lo celebré, bueno anda 13 más números en no un crece, a ver si yo hago los, a los 14 bueno 13 que son un poquitín de eh, de, mentir, de mentira porque tuve un año y pico sin venir pero bueno eh, vale igual que es verdad seguro que yo qué sé pues Por este, cómo se llamaba este paisano de, de Ponferrada que hacía un programa Luis del Olmo Luis del Olmo con los protagonistas también no sé cuántos años seguro que de alguna vez también tuvo un periodo dramático no me creo que tuviera todos los años haciendo los protagonistas esos sí, sigue vivo el sí, paisano y siguen haciendo los protagonistas bajo la mano no lo sé mira que lo sentí eh? yo de rapaz sentí algo cuando estaba en Antena 3 de radio todavía que el otro y ya topé a una persona y te iba a decir un año y mentira, no, es lo que pasa que yo soy muy viejo, y entonces claro topé con una persona adulta a la que conté que, que yo sentía antena 3 de radio y decía, madre pero había radio de, de, de, de antena 3 digo, sí, lo que no había y era tele, la tele vino después bueno, historias, no, no importa pues que, que decía eso, que y toda esa reflexión vino pel, pel pel puto risk el puto ris que redescubrí redescubrí en los tiempos del, del confinamiento porque ya pues digo cuando yo tenía no sé 13 15 años eh, y era un juego de, de tablero era un juego de tablero que un amigo mío lo tenía luego bueno evolucionó el mi amigo ¿eh? el mi amigo la gente que, que jugaba al ris y que yo jugaba con ellos evolucionaron primero hacia el giro Quest. no sé si lo conocéis si era también un juego de tablero de temática de, de dragones y mazmorras y, y que fue un precursor de los juegos de rol que yo de la que de la que entamaron y de la que sentamos a jugar al rollo jugaba lo que pasa es que luego ya cuando llegó el momento en el que en el que sabes más tiempo en preparar una partida que en jugarla ya cuando yo sentaba, me con la sienta a jugar Y joder, pues igual tienen 10 para pa preparar una partida. Decían, pero pues esto que llegan, anda a tomar por saco. Joder, pues, a, a, a ver, que yo, y para jugar, no pa', no a andar aquí montando todo esto. Eh, bueno, en fin, y yo de xalo. después los, los otros convirtieronse en, en frikes de los juegos de rol. Bueno, anda, oye, mira, pues seguro que lo pasaron muy bien. ¿Eh? a lo mejor, mejor que yo fácil, ¿eh? fácil porque ellos igual no pillan anedonia como la, la pillé yo bueno, la historia es que en marzo cuando el confinamiento, bueno, marzo en abril, no sé, o mayo, qué sé yo bueno, un mes de esos pues gracias curiosamente a, al presidente de, de esta radio que hay un cargo vacío pero bueno, que hay que ponerlo para pa que nos den la La, la licencia de asociación porque nos reconocan como asociación bueno pues hay que poner un presidente bueno pues ponemos, ponemos pusimos a uno bueno y la cuestión es que si uno pues dicho ah, estamos jugando al risk qué tal digo ay madre al risk pero sí sí pero al risk por internet y puedes jugar con me cago la madre al risk por internet o sea Pero yo lo quiero y si, sí si, joder descargué ahí un, un, un fuego y tal y después pues, pues jugar con gente de, de tus partes y tal la mecánica sigue siendo la sigue siendo la misma la metáfora militar y el intentar dominar el el mundo eh, una vez que tienes unos cuantos fiches en un territorio lo que puedes hacer es atacar un territorio que eh, que, eh, que te dan el yinde, y bueno pues en los tiempos que llega tablero pues jugabes, eh, chabes, tirabes unos dados y en función del número de, de fiches que, que tenías de tropes que tenías y del número que salen los dados pues ganabes o perdías y conquistabes o dejabas de conquistar esto viene a ser igual lo que pasa que no hay no hay falta de tirar dados bueno hay unos dados virtuales si quieres, pero que ni siquiera, porque si quieres pues directamente va al otro llavo y no no, no, tienen, no tienen dados importa más el, el tema del número de tropes que tengas pero tiene una cosa curiosa hoy contamos una cosa muy curiosa que eso en los tiempos del tablero no lo había a lo, a lo ahora en el, en el digital vamos a decir y una cosa muy prestosa o que a mí por lo menos préstame que lle un una cosa que en el en el nomenclatura del del juego en cuestión Llámense, cuido que lle les niebles de garra niebles de garra qué son los niebles de garra pues bueno ye que tú si es normal estás viendo el mapa común entero en todo momento y sabes aunque aunque tú no tengas ninguna tropa que yo en Sudamérica Ves perfectamente quién es el, el, que, el que tiene el territorio de Brasil, quién y el que está allí. ¿Mm? Bueno, pues en, en esta otra modalidad, de los niveles de guerra, pues lo que pasa allí es que tú solo puedes ver eh, los territorios que allinden con alguno que sea tuyo. ¿Mm? Si, si tú no tienes, si yo estoy, por ejemplo, qué sé yo, pues eh, la Siberia. ¿Mm? y el más cerca que estoy de Europa bueno pues yo podré ver Europa del Este pero no podré ver lo que está pasando ni cuántos tropes hai, ni de quién son en los islas britániques por ejemplo bueno pues esto claro suma suma un componente nuevo al al juego de estrategia que el azar porque esto no deje de ser un un juego de, de estrategia, pura y dura, porque bueno, de estrategia eh, y también de analizar un poquitín a los demás, y, aunque no los tengas delante porque es gente que está, a lo mejor está jugando con uno que está en, en Turquía o en Corea o en Estados Unidos, pero bueno, eh, por la manera en la que se mueven, la, la que falla y tal, bueno, pues más o menos vas estudiando para intentar, pa intentar ganar. ¿eh? Los niebles de guerra son muy interesantes porque a mi tí me he pasado, ya, do, ya van un par de veces, que me tí me pasado una cosa muy curiosa, eh, de, de tener una mierda de tropes muy poques, y entonces, bueno, pues digamos que en leyendas de los continentes... me decir que cuando tienes un continente entero, cuando todos los territorios que forman parte de un continente, eh, Europa, Asia, África, Sudamérica, Norteamérica y, y Oceanía, cuando tienes alguno de esos continentes completos, bueno, pues eh, luego premiate con, con más fiches. Cada, cada ronda pues te da, te suma fiches y si no tienes un territorio entero pues date ponte 3 si tienes Europa pantera date 8 si tienes áfrica que más tiene menos territorios pues date cinco o seis no me acuerdo bueno date menos entonces bueno una estrategia bastante fundamental del su y la de mmm, intentar que los dos oponentes no tengan un continente completo, entonces es muy fácil que si bueno pues de alguna persona eh, de algún jugador haga mal continente completo, pues bueno que coloque tropes a bondes mm, en, en redes fronterizas, los territorios fronterizos, porque los demás van a intentar Quitáyese ese continente completo con un territorio que quiten ya para la próxima ronda ya non suma tantes tantes fiches tantes tropes como podría sumárselo tuviere bueno que yo lo que pasa también claro que hay veces que se genera miu, se genera miu, porque desde tu madre si me meto con con esti, los jugadores tienen colores si me meto si me meto con maillieu Luego igual el y yo, y tiene un mojón de tropes y viene a por mí. Se china, se cabrea conmigo y viene a por mí y acaba conmigo, me destroza y tal. Entonces, bueno, pues hay veces que dices tú, oye, no me puso ninguna tropa aquí en la Allende, pero como me meten a la Allende, en el otro territorio de Yao, tienen 30 tropes y, y viene y acaba conmigo. Entonces, va casi me no lo toco. Bueno, pues con esa movida, ¿eh? claro, esa movida sabes la cuando ves... cuando el nivel es de guerra, no lo sabes oye, querés creer que yo de alguna vez lo que hice fue, me cago en la mar tengo cuatro tropes de mierda, lo que voy a hacer va a ser tirarme va a conquistar aquí como el yoku y bueno, pues a lo mejor conquistamos un, un, un continente entero, y nada eso quedaba como una mierda ¿eh? Eh, sí, sí, un de territorios, pero en cada territorio, una tropa nada más una ficha bueno, verás oye que me pescancio que resulta que los demás no me ataquen atáquense entre ellos pero tienen miedo de atacarme a mí claro igual dicen ellos hostia este debe tener la de Dios pereí porque si se permite dejar uno una más en, en, en la frontera es oye que tiene ciento y la madre y bueno estará peleando por, por otro sitio que no vemos y tal y con la minonga esa Ellos pelean entre ellos, van matándose entre ellos, yo poco a poco voy conquistándolos, y coño, llego al final y gano. Y pasé de ser en un momento dado el, el, el que más chungo no lo tenía, o el que menos tropes tenía, menos fiches, a de repente oyer y ganar. Joder. Está diciéndome muchas cosas el RIS, que Tú reflexionando. tocantan muchas cosas y, y cuando me pasó esto, por ejemplo al Cordeme hay, pues sé yo 25 años o por ahí, una, o más no sé, acuérdome una vez que, que un par de que invitaronnos a yo ya estaba en la Radio Cuca de, en, aquel, en aquel entonces invitaronnos a participar en, en el guión y era me acuerdo si ¿sí? yo un encuentro de de radios de medios alternativos en general o cómo llega la cómo llega la historia yo no fui pero fueron un par de un par de amigos míos un par de, de compañeros míos de que llevo vale de ellos eh, bueno, mi amigo el trovador que tuvo tantas veces en, en este programa y el mi amigo el el alimaña ¿eh? que también hay muchos años también tuvo mucho la también tuvo mucho la radio Si buscáis en, en ese sitio en el que de algunos colgamos el podcast, en el archivo.org, si buscáis un, un que se llama, está subido por el Ministerio de Historia de Radio Cuca, <ríe> son unos capítulos prohibidos desde hace, qué sé yo, 20 años por lo menos, no más, yo con 20 y pico años. Y bueno, pues da, somos a Alemania y, y yo hablando allí. Ya no vais a conocerme, no voy a estar. Cambióme la voz, pero mogollón. <risa> yo. Yo quedé, quedé asustado, no, no me conocí ni, ni yo. Bueno, ahí estábamos, estábamos hablando de otra cosa. Pues eso fueron ellos allá y tal, no sé qué, y cuando vinieron pues contaron, ah, dicho esto, dicho eso lo otro. Y en el contexto de, de algo que no me acuerdo lo que, lo que era, pero por embargo quedé con. con aquello para, para siempre, con la reflexión, eh, contarnos nada, no, no sé qué tal, y entonces dicho él que la gente en general, dicho uno de los que estaba hablando de no sé qué, no me acuerdo, que la gente en general tenemos más miedo de lo que puede pasarnos que de lo que ya está pasándonos. Acabo la ley. Mira que quedé con eso y. 25 30 años no sé y sigo y sigo teniendo ¿eh? siempre lo tengo en, en mente eso de que tenemos más miedo a lo que pueda pasar que a lo que ya está pasándonos ¿Eh? Eh, en este en esa partida los, los mis oponentes tenían más miedo a lo que a lo mejor podía pasar en, en, en sin saber lo que, lo que lo que estaba pasando yo ya lo que estaba pasando yo ya era ...bueno, pues que, que cada vez... ...pues perdían un poco más... ...pero tener miedo a atacar... ...y que... ...y que y, y, y ellos pasara algo... ...mucho peor, que fuera que, que yo tuviera... ...más tropes ahí... ¿eh? ...atrincheráis y fuera por ellos... ...y una cosa... ...y una cosa muy curiosa y pienso que... ...y pienso que por culpa de ello... ...por culpa de tener más miedo... ...a lo que puede pasarnos que a lo que... ...que a lo que ya, ya nos pasa... A lo mejor precisamente por eso dejamos de hacer muchas cosas. Y seguimos haciendo muchas, muchas otras eh, que, que no nos gusten, que nos hacen sentir mal. Por embargo, seguimos faciéndoles porque tenemos miedo. Igual tenemos un, un trabajo de mierda, un trabajo que no queremos, un trabajo que nos hace sufrir, que, que, que nos causa estrés, que, que, que nos causa hasta reacciones psicosomáticas... Que, ...que nos sal caspa... Y, ...y psoriasis... ...y, y dormimos mal para la noche... ...pero seguimos... seguimos por qué?... ...porque tenemos miedo de dejarlo... yo ...pero yo por qué?... ...ay, porque igual ya, ya no encuentro otra cosa... ...ay, porque claro... ...qué sé yo, después ya es tan difícil todo... ...esto del trabajo está tan mal... ...tenemos miedo, tenemos miedo de lo que puede pasar... ...no tenemos miedo de estar morriendo allí... ¿Mm? Estamos muriendo poco a poco. de, de, de, de Estrés, ¿m? el estrés, la, la incertidumbre, las la reacciones psicosomáticas, el, el paso lo mal. Oye, el, el fecho de estar estresado tantas horas al día, coño, pues eso comprime, comprime los, los los vasos sanguíneos. Esa compresión de los vasos sanguíneos provoca un mal riego. Eh, ese mal riego puede provocar eh, trastornos. Mm, al mismo tiempo bueno pues ya he sabió que el estrés la preocupación provoquen una, una disminución de la función inmune eh, inmunosupresión por culpa de, del estrés enfermedades variables pero lo que nos da miedo y perderlo y hay que sin ello que seguramente después marchamos y no pasa nada seguramente aparece otra cosa o, o aprendemos a vivir de otra manera sin falta de de tanto qué sé yo no lo sé yo hablar por es hablar a lo mayor noño a lo mayor no es, es, es verdad yo pienso que sí eh, pienso que aquella frase que también citaba mucho eh, falo de todo falo un poquillín de falo de juegos, fal, falo de historia falo de ahora voy a hablar de literatura suenamos eh, Joe Abercrombie Joe Abercrombie para mí fue un descubrimiento tremendo ni a decir eso de y un autor que hay cuatro días no hay cuatro días no porque estoy acordándome de, de, de que cuando trabajaba yo y la de dios de años que trabajaba yo en en, en el polígono yo, no yo niego bueno pues conocí a un rapaz que se dirigió a mí sencillamente para decirme oiga perdón he visto que está usted leyendo una novela de abercrombie explica solo de, de tratarme de usted pese a que tenía la más o menos la misma edad que yo en que ya era de fuera ya era canario y parece que fuera de aquí y es lo normal tratar a usted la gente que no conoces bueno pues la, la cuestión es que el tal Abercrombie precisamente de los libros aquellos que estaba leyendo en aquel momento una, una trilogía de la de la primera ley así nada así nada se llamaba Eh, repetía muchas veces un, un dicho, un supuesto refrán de que el mundo y es una novela fantástica eh, ambientada en, bueno, tipo Señor de los Anillos, eh, totalmente diferente. Además, una cosa muy prestosa de aquella novela, y que, y que no había, no había buenos. Todos los personajes eran la culpa, pues, digo puta, podía haber los que te caían en mayor y peor. Pero, pero en general todos eran una panda de cabrones. Pero bueno. Repetían mucho una cosa que ya era... Eh, el miedo mata más que las espades. El miedo mata más que las espades. Y despeñaban lo más en un, en un personaje. ¿no? Un personaje que ya era... Pese a que ya era un asesino Pese a que ya era capaz de matar a sus amigos. Pese a que ya era lo peor del mundo. Una vez más... Mmm, al director o a mí por lo menos, bueno, ya alguno más que también la la yo y opinaba lo mismo que yo. Pues volví a poder y esa metáfora de de la violencia, esa metáfora de lo militar y decía, "Joder, el personaje que más mola ayer, el logo en nueve dedos sanguinario, que era pues pues sí, como dice o nombre, un puto sanguinario, un puto sanguinario y al que la gente al que los oponentes Tenían ni tal terror, tenían ni tal terror que quedaban paralizados delante de él. Y por eso llegué, bueno, pues que mataba a todos, el miedo, y era lo que los matara. Más que las espadas en el sentido de que ni tan siquiera se se defendían. Tenían tanto miedo que no, se, que no se defendían prácticamente de él. Entonces, claro, pues convertías en un guerrero tremendo. Un guerrero tremendo y precisamente por el fecho es y de matar gente, por resulta que fascina a a los que a los que leemos esa novela. En fin, qué cosas, ¿no? Pues sí que va a resultar que somos que somos hiper hiper violentos o que tenemos eso metido no sé metido en el en el fondo. Hay de algunos que, que queremos ser eh, pacifistas y es la manera. Yo, yo mismo puedo decir, oh, yo soy pacifista, pero soy el primero que, que cuando un enemigo, yo considero un enemigo al, al que hay daño a, a la gente sin, sin ningún remordimiento y tal, pues soy el primero que dice. ¡Eh, caro la puta, qué bien te tuvo, yo que sé, esteríate con, con el coche o que te pegara en un, un tiro o que... ¿eh? Sí, yo soy el primero que cuando veo una película violenta, ¿eh? soy capaz de ponerme del, del yao del, del violento, del justiciero, del sanguinario. o A veces ni siquiera porque por qué ser un justiciero. Faltaba que me hablar de cine, venga, visteis... Por ejemplo, qué sé yo, esta es la trilogía esta, bueno, creo que va a haber una cuarta, de John Wick. ¿eh? John Wick, que es un, un pollo que lleva sencillamente asesina a sueldo, y que en sin falta de sueldo, pues dedica tres películas a matar gente. No me digo por echarla, supongo que de alguien habrá contado, toda la gente a la que mata. En, en, en, ...mientras esas es tres películas... ¿eh? ...no sé, cuánto o sea, cinco o seis horas... ...cuánta gente mata... ...che <risa> la hostia, porque en una estrella... ...empieza a pegar tiros... ...pipa, pipa, pipa... ...y se, se, se, se carga ahí a, a un mogollenazo de peña... Y, ...y por algún motivo que me vi ...de me caga la más pega... ...y un tiro ese y pega... ...y el otro pim pam, pim, pam... Y, ...y cuando llega por el malo más grande... ¿eh? hay un tiro, el malo más grande que lleva uno que, que mató al perro. ¿Mm? que bien, yo, yo soy amante de los perros y, y, y pienso que lleva un criminal eh, tremendo el, el que maltrata a un perro. Pero bueno, me, va, entre la pena, entre, perdón, el, el delito que lleva matar al perro y, y la pena que matara matar a 300 o 400 paisanos para pa llegar al que te mata al perro y mata ludo también, va, pues no sé yo, no sé yo. Otro día, no, todo muy bien, tenía que, que haber matado a más. Y, bueno, pues pues qué sé yo, hay, hay gustos, hay gustos para todo y opiniones para todo. Porque, eh, cuídate, yo digo lo que lo mismo que digo siempre. Que que tengo yo razón ¿o? no. No, <risa> eh, a lo mejor si sí la tengo, o a lo mejor no. no tengo ni, ni puta idea a lo mejor lo que pasa es que, que tengo un problema y no estoy enterado siquiera puede ser perfectamente eso you got a up mind. oh no, you got a problem without knowing it Ay, que, no, que no era esta que me confundí ay ay mierda espera per, espera que doy al pause no era esta la que quería poner y puse la antes de tiempo porque bueno faltaban nada más dos segundos de, de, de la de los babon show estos pero yo la que quería poner que por cierto viste que son en estéreo este es un puto misterio la sintonía suena mono Pero después pongo un cantar que el mismo tipo de archivo y, y con el mismo reproductor y suena mono en estéreo. A ver cómo coño suena esta. Bueno, pues esta suena en, en estéreo también. Bueno, eh, que sí, que ya lo sé, que últimamente estoy eh, estoy acostumbrándome mucho a esto de hacer programas curtios. Bueno, me llevo, a ver, joder, hay que para qué alargarlo, eh, para para que alargar la, la agonía. ¿Eh? Señor, llévame ya, que decía el otro <risa> Oye, Pues bueno, en fin, que, que marcho ya, joder, que hostias Marcho, eh, no en sin antes, eh, saludar al rapaz eh, Sí, que me, eh, que me mandó un mensaje a través del Facebook de Radio Cuca Que, a mí, no sé yo, no estoy seguro Pero para mi idea que por lo que pone allí Que quería meterse en el chat Debe ser el, el amigo Macetu que, que volvía a redescubrir que, que después de tanto tiempo después de marchar en sin avisar siquiera pues apareció apareció otra vez eh, también tengo que mandar un, un, un, más con salud eh, un, un, una llamada auxilio a la amiga maría que está desaparecida que y que ya era la sintiente más más más grande de la cuca espero sinceramente que reparezca que yo que sé pues con, con un poco de suerte sencillamente te ha de ir de vacaciones o, o qué sé yo vale y a los demás por supuesto también a todos a, a al de la puela a, a Magla a Javi a, a, a tanta gente que hay por ahí a la navásico a, a bueno a tanto a tampoco poca qué sé yo ¿eh? bueno pero si ya es muchos o si es pocos la cuestión es que tengáis cuidado que no os callan y que reciba estos mis besos y abrazos virtuales y que el jueves que viene, te amos aquí otra vez venga, tal vez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 Tu silencio, darle el duro que te dio primero. Unete a la disidencia piensa y que no te cojan. Que no, que no, que no te Que no, que no, que no te cojan. Que no, que no te cojan. Que no, que no, que no te cojan.